Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo del informativo Farco. Incendios forestales en Córdoba. El fuego no da tregua y las fuertes ráfagas de vientos complican el trabajo de los brigadistas y bomberos. En el territorio cordobés varios focos continúan activos y en otros se mantiene guardia de cenizas. En todos los casos, los fuertes vientos facilitaron la rápida expansión de las llamas. Escuchamos a Germán Barrera, coordinador de protección civil de la provincia. Siete incendios forestales de gran envergadura desarrollándose a lo largo de la provincia. El primero comenzó alrededor de las 7 y 30 de la mañana en la zona de Yacanto. Ese ha tomado gran magnitud. Tenemos aproximadamente 20 personas evacuadas. Luego alrededor de las 10 de la mañana inició en la zona de Malagueño un incendio en las proximidades de lo que se denomina quebrada de la cancha. En este momento tenemos afectados aproximadamente 48 cuarteles de bomberos voluntarios, 238 bomberos y se siguen sumando más. Eh, TAC, Plan Provincial de Manejo del Fuego, Protección Civil de la Provincia, la Dirección de Gestión de Riesgo, la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia, 5 aviones hidrantes, más helicópteros tanto de nación como de provincia, en horas de la tarde de ayer, las ráfagas de viento rotaron hacia el sur, provocando que las llamas se extendieran con mayor velocidad. A esto se le suman las altas temperaturas que registró la zona en los últimos días, alcanzando los 30 grados y la humedad relativa inferior al 10%. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es poco alentador para la región, ya que rige una alerta por fuertes vientos con ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 75 km por hora. Diana Rapp, directora de Ambiente de, de Agua de Oro, nos comentaba a última hora de la noche el panorama en Sierras Chicas y eh, todas las precauciones porque el clima está ideal para que se propague el fuego no acá este de acá te digo porque lo agarraron eh, rápido y, y fue efectivo digamos se ella se movilizaron digamos, se bomberos y se movilizaron la, las tres brigadas así que lo contuvieron de todos lados pero eh, sigue el viento sigue este, pero acá ya estaba ya estaba ya estaba superado Desde Salzipue de Córdoba reportó para el informativo Farco Jessica Isaacsi